Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que me acompañes como cada lunes, aquí a través del 97.3 FM y también estamos en línea a través de lavoladora.org, donde eh, bueno pues puedes encontrar información muy útil sobre la región, sobre programas anteriores, sobre lo que está pasando hoy en nuestra entidad, en fin, muchísimas cosas. Muchísimas gracias también aquí a la producción de La Voladora Radio, que como cada semana nos abre los micrófonos, una radio pública, una radio comunitaria, una radio abierta, pero sobre todo una radio libre para poder expresarnos eh, de la misma forma. Yo soy Ericko Alespinera, soy periodista especializado en temas educativos y como cada lunes quiero agradecerte que nos estés acompañando en el análisis educativo, un análisis que bueno, tiene muchísimas cosas de dónde encontrar, de muchísimas cosas donde pues rascarle, donde estar eh, pues ahí eh, pues investigando, analizando, en fin, muchísimas cosas que hay que estar ahí pues muy, muy pendientes a lo que va sucediendo. Eh, y bueno, también eh, estaremos analizando, por supuesto, toda la implementación de la nueva escuela mexicana, los nuevos planes eh, de estudio, los nuevos libros de texto, en fin, todo lo relacionado también al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al Sindicato Estatal, en el Estado de México también hay noticias al respecto. Y bueno, pues toda esta información que nos debería interesar a todas y todos. Te invito a que nos sigas en las redes sociales a través de de la voladora radio, a través de las redes sociales de la otra educación y por supuesto también a través de las redes sociales de tu servidor Erick Juárez Pineda, donde con mucho gusto pues estamos, estamos atendiendo todo lo que nos vayan diciendo, nos vayan sugiriendo, nos vayan comentando. Y bueno, pues hoy como cada lunes también comenzamos nuestro programa con una canción, pues para así darle entrada a toda la información educativa esto es La Otra Educación Tres vueltas de carnero y flap que fuiste por el agujero todo lo grosero a bailar encima de la volcánica, sube el volumen a la música satánica sube el volumen a la música satánica vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente el máximo exponente del pecado Princesa, llegó tu príncipe el grosero Los bochincheros, que se pongan un babero Móntate aquí en mi velero Y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende, la gente no comprende Que mi enchule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira Vámonos volando como a 30.000 pies de altura Vamos a empollar 20 criaturas Yo te prometo como 100 aventuras Doña con tentura pa' tu cintura Dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura Se están saliendo de la envoltura Y me pone mal Pa' meterle mano hay que tender un manual Y a tu mari que te suelte el cordón umbilical Pa' revolcarnos por el cañaveral Directame Desde el infierno Habrán paso que llegó el yerno Tu papá está más cuadrado Que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje moderno Muévete que llegó el cafre De Trujillo, mujer Tú me caes como dedo en el anillo Vente y múdate pa' mi castillo Y todos los días te cocino Los millos Tres vueltas de carnero Y un flap fuiste por el acujero todo los lo grosero A bailar encima de A quemarnos en el fuego Con el diablo residente El máximo exponente del pecado Quiero ver a todos los grillos Moviendo el fondillo De boquerón a luquillo Oye jibarita si te doy repelillo Residente te quita el frenillo Eres una hija del demonio Estás humillando a tu patrimonio Mejor un Don Juan un Juan Antonio Se chavaron porque voy directo pal matrimonio Allá en el infierno donde se goza Donde la gente habla malo y es más sabrosa Mi vocablo lo divido en prosa Jugosa, pa' ponerte las axilas grasosas Llegó la araña que el idioma daña La Real Academia yo fue la dejo en España Así que mala mía si me pongo perverso Pero es que tú me tienes escupiendo versos El Mr. Universo someando territorio Se formó el jorgorio en el purgatorio A mover los rabos y los cuernos Y a dejar pa' después el descanso eterno Tres vueltas de carnero Y que te fuiste por el acujero Todo lo del... grosero a bailar encima del lava volcánica sube el volumen de la música satánica sube el volumen de la música satánica vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente el máximo exponente del pecado tres vueltas de carnero y flap twist por el pantujero todo, el... todo el... lo grosero a bailar encima del la... con el diablo residente el máximo exponente del pecado se van a quemar juntos en el infierno gracias por seguir con nosotros aquí en la otra educación a través del 97.3 FM te quiero contar que eh, bueno pues también eh, ha nacido un nuevo proyecto eh, de periodismo educativo llamado revista aula y bueno eh, este, número, este último número Eh, habla sobre el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y sobre el sindicalismo magisterial, y es llamado así, CENTE y Sindicalismo Magisterial a la Sombra del Poder. Bueno, justamente en su editorial, pues se habla sobre pues todo esto que está sucediendo alrededor de... De esta organización, ¿no? básicamente el espíritu del sindicalismo busca pues justamente en su esencia pues la defensa de los derechos de los trabajadores y la lucha por el bienestar general de sus agremiados. Las relaciones con los patrones, si bien pueden ser de manera cordial y amable, de ninguna manera cabe la complicidad y el corporativismo, y mucho menos el uso de sus integrantes como moneda de cambio político electoral. Y bueno, lamentablemente... La vida del sindicalismo magisterial ha transitado de una legítima lucha por una mejora de las condiciones de los trabajadores de la educación a ser usados para satisfacer cuotas políticas. Y aunque en la base existen personas comprometidas y profesionales que velan por el bienestar general, sus líderes y la cúpula sindical pues han sido cómplices de los más atroces y, y, y las más grandes vulnerabilidades a sus derechos laborales. En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, ese pacto corporativo entre la dirigencia y, los, eh, y las autoridades educativas, pues ha sido muy evidente. Además, uno de los grandes sindicatos del mundo, el más grande sindicato de Latinoamérica, pues enfrenta a muchísimos retos de democratización y la transparencia de sus recursos. Sobre el primero, sobre la democratización, pues existe una simulación en las elecciones libres y abiertas. Y aunque algunas facciones del CENTE no llegadas al dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas van ganando terreno y se van aglutinando en expresiones alternativas como la Organización Maestros por México, buena parte de las secciones de todo el país pues siguen siendo fieles a su líder, cada cada vez pues parece más obligado además, pues ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la titular de la secretaría de educación pública y al partido morena no una actitud pues, francamente pues camaleónica porque recordemos que en secciones anteriores pues estaban doblegados pues básicamente a quien estuviera en el poder y bueno en cuanto a la coordinadora nacional de trabajadores de la educación nacente el ala disidente delcente pues se encuentra separada y al margen de la figura de cepeda salas sus dirigentes quienes tienen mayor fuerza en estados como oaxaca Michoacán Guerrero y chiapas, Mantienen negociaciones alternativas con el gobierno federal y en sus propios estados, también pues acuerdan de manera paralela con AMLO, con los gobernadores en turno y con las y los representantes municipales de las Secretarías de Educación. Y bueno, respecto a la transparencia de sus recursos, el reto es igual de complicado, aunque se supone que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y cuentan con una plataforma especializada para ello, incluyo, incluso pues la plataforma del Observatorio Público de Transparencia e Información, el Opticente, ha ganado reconocimientos por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, pues todo esto es una simulación. Tanto el origen como el destino de los recursos y las cuotas sindicales pues siguen siendo opacos y pocos conocen el verdadero destino. Cuando la ciudadanía realiza solicitudes de información, no responden o simplemente dicen que no tienen la información suficiente. Tanto las diversas secciones como la dirigencia nacional han presentado graves casos de corrupción, desvío, desaparición o mal uso de recursos. Esta opacidad pues tampoco ocurre en el CENTE, también en instituciones locales como el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, uno de los más grandes del país, pero con grandes desafíos de rendición de cuentas. Finalmente, pues el sindicalismo magisterial es una práctica que debe existir para cumplir sus objetivos, la defensa de sus derechos, de sus agremiados y su bienestar laboral, pero insisto, de ninguna manera se debe cumplir y se debe permitir perdón la continuidad de los pactos por corporativos para fines políticos o partidistas, pues es cuestión de dignidad. Esta editorial y todo el contenido del segundo número de la revista Aula lo pueden revisar en revistaaula.com, donde bueno pueden ver la edición digital de la versión física de esta de este nuevo proyecto. En fin, vamos a un corte, pero regresamos aquí a la discusión educativa en la otra educación Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.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 de París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 de algunos grados escolares el caso dijo él de la educación y eh, pues lo mismo ya tenemos el presupuesto completo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 Búscanos en YouTube como La Voladora Radio Descubre la, la Voladora, voladora TV. TV La, la Voladora, voladora TV. TV La Voladora Radio 22 años abriendo los oídos Sembrando la palabra colectiva 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes XHECA la Voladora Radio Volvemos al debate educativo con Erick Juárez Treu al sud Treu al sud Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM y acabamos de escuchar Los Prisioneros con Tren al Sur. Todo el programa escuchamos canciones de esta legendaria banda chilena de rock latinoamericana. Si no la conocían, bueno, pues aquí se las estamos presentando. Y bueno, seguimos aquí en el 97.3 FM con la discusión educativa y bueno, también eh, retomando los temas sindicales, pues eh, están acusando que maestros del CENTE no gozan del derecho a ejercer la libertad sindical.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 imagínense además que pues esto representa mucho dinero porque cada trabajador de de la educación le quitan el 1% de su salario para dárselo al sindicato no y que además pues hay opacidad justamente en eh, pues cómo se están manejando los recursos y pues nadie sabe a dónde va a parar todo ello por supuesto que le vamos a dar mucho seguimiento a este tema porque resulta relevante y fundamental pues justamente en la democratización porque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 También a través de las eh, redes sociales de la Voladora Radio y por supuesto las redes sociales de la Otra Educación, donde pues continuamos el debate que va surgiendo entre todas y todos. Quiero agradecer también aquí a la Voladora Radio, a quienes están atrás de los micrófonos, a Yolo, a Rocío, a todas las personas que hacen posible este y todos los programas. Quédate en la programación del 97.3 FM, quédate en la discusión educativa y como te lo decía el año pasado y también te lo digo este año, por favor, cuídense mucho y quédense mucho. Nos escuchamos el próximo lunes aquí a través del 97.3 de FM. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate.